Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad Clae Punta del Este y Sur Hacienda. Servicios Repagos y Casa de Cambio con la Mejor Cotización. Karina Olivera, Karina desde, desde Model, Model, Model. te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. No me digas que seguís teniendo sol por ahí. No, no, ah. justo le estoy diciendo a Mónica ah, Quivel, la directora bien. de la escuela Técnica de auto de la Construcción, la UTU de la Construcción, como le decimos todos le muestro que está lloviendo, llueve, llueve, sí. intensamente a esta hora, eh, en Maldonado puntualmente te digo aquí, estamos en Avenida Iguá y eh, Boulevard Artigas, En esta esquinita llueve realmente intensamente. Debe ser porque vinimos a visitar a <risa> Gracias. Primero, gracias por recibirnos aquí en la... Bueno, bienvenidos. Y este a, a las órdenes, como siempre, es importante recibir gente que se informe sobre nuestra y escuelita, le digo yo, porque todavía es una escuela chica. Pero está en un lugar de este, que la gente le llama mucho la atención por el lugar en que se encuentra. Sí, recién hablábamos fuera del aire del, de, de, de, de la época, de, del momento de la inauguración. En el 2015, 2016, cuando estábamos acá todos apretaditos. Bueno, y hoy eh, realmente, seguramente, y ya le contarás a Jorge y a toda la audiencia, cómo ha sido el desarrollo estudiantil en la, en la escuela. Bueno, la, en nosotros básicamente esta escuela tiene perfil estudiantes de nivel bachillerato y carreras terciarias es, es lo que tenemos este año, y capacitaciones de profundización siempre enfocadas en el área de construcción, que es específicamente en esta escuela también tenemos instancias de coordinación con Focap donde muchos de los cursos de Focap muchas veces dicta pide espacio para dictar sus cursos de Focap en esta escuela así que digo ese es el, el, lo general es el movimiento que tiene en la escuela de mañana hasta de noche funcionamos en tres turnos y digo eh, en, en los niveles de estudio que tenemos y cuántos estudiantes en este momento estamos alrededor de los ciento y algo estudiantes es una escuela chica bueno No, no tan chica, te digo. Bien, eh, Mónica, nosotros hoy eh, veníamos porque nos decías, bueno, van a comenzar cursos nuevos, tenemos interés de que se haga discusión de ellos, cursos que siguen van a empezar luego de las vacaciones de, de julio, eh, hay que inscribirse justamente para que funcione, para que se abran queremos los... Totalmente, estamos inscribiendo por una capacitación de autocad, que es la, digamos, el el área de representación gráfica que, que maneja ahora arquitectura todos los que saben dibujar el dibujo por computadora comúnmente que hicimos a partir después de las vacaciones en julio empieza la segunda instancia de capacitación para aquellas personas este, que tengan este sexto año de cualquier bachillerato terminado se pueden inscribir es una vez a la semana turno nocturno este y bueno, este siempre digo porque son eh, autocad es, es lo que prácticamente lo que usa todo el mundo para dibujar, obvio, o sea Ya el papel ya prácticamente sea, no se usa, usamos todos los programas que están relacionados con, con el diseño asistido por computador. Usualmente en estas capacitaciones, ¿qué respuesta tiene? Eh, viene, viene, tenemos, en este momento tenemos un grupo de 25 estudiantes, este y casi siempre tenemos entre 20 y 25 estudiantes. ¿Hay que llegar a un número para para que se forme? ¿En ¿O? No, no, este curso es aprobado. Siempre tratamos de que sea la mayor cantidad de gente. Digo, este, para que lo aproveche. Pero nadie no hay entre veinticinco porque también tiene que ver un espacio con que ver con el espacio educativo de la escala que tiene. Jorge, Mónica, te escucha. Mónica, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el perfil de, de, de los estudiantes en, en lo que tiene que ver con, con edades, con sexo? En realidad tenemos de todo. Bachillerato son los estudiantes que salen de tercer año ciclo básico y hacen los tres años bachillerato y después pueden optar por hacer la pernicaturas o ir a facultad de arquitectura. Pero ahí tenemos... Disculpame, discúlpame, pero hay la sí. posibilidad de que una persona ya ya no de esa edad de otra edad también se pueda inscribir, por ejemplo, ya si no bueno, requisitos, en, ¿cómo es? A eso iba, eh, la gente que tiene bachillerato más, más o menos está en ese perfil, pero puede venir, ya hay gente de treinta, de cuarenta años, uh -huh. el único problema a veces que tiene implementos fue el tema de los turnos, porque son turnos que se afectan entre la mañana y la tarde. Bien. Lo que tenemos de, de, de perfil mayor es las tecnicaturas que son carreras terciarias en enfocadas en la parte de construcción que se accede con cualquier bachillerato y ahí sí tenemos una franja que va desde los 20 a los 50 o más, uh -huh. eso no tiene límite de edad Bien, ¿Y ¿son todos varones o hay mujeres también? No, no, es, hay mezcla, hay de todo las ¿Sí? mujeres como que han copado bastante el área por lo menos, es pues una carrera de de gestión también dentro del rubro de construcción, de muchas mujeres, tenemos muchas estudiantes. ¿Y es una tendencia que viene desde hace muchos años ya? No, acá siempre hubo, este por lo general hubo muchas mujeres en los cursos, siempre están bastante mezclados. Bien, y, y hablamos de los tiempos, de la duración. Bueno, el bachillerato, como cualquier bachillerato, son tres años, sí. eh, equivale un cuarto, un quinto y sexto, salís con el perfil de bachiller en construcción, que te permite hacer técnicatura y facultad y la el técnico en construcción es una carrera de perfil terciario, son dos años, cuatro semestres, y se enfoca en todo lo que tiene que ver con la gestión de obra, tanto trabajo de, de gestión parte oficina como trabajo de campo en la obra en sí. Bien, ¿y las empresas eh, le dan prioridad a los egresados? nosotros tenemos muchos, varios estudiantes, tenemos estudiantes en este momento siendo pasantías en una empresa y tenemos muchos estudiantes que sí que trabajan en, en otras empresas de construcción, sí sí, tiene, tiene salida, sí, tiene salida al mercado laboral, muy bien, felicitaciones, saludos para todos bueno, señor. muchas gracias, muy amable. reiteramos eh, las inscripciones hasta cuándo vienen las aquí las inscripciones pueden venir acá, hasta nosotros trabajamos de siete a doce menos cuarto de la noche, sé que tiene un amplio margen de horario lo que necesitan es tener bachillerato, eh, bachillerato aprobado cualquier opción y la documentación es cédula este carné de salud este de la escolaridad diga que, que que tiene que ha aprobado todos los seis años y viene por la escuela y hace la inscripción nosotros la idea es empezar eh, posterior a la semana de vacaciones de julio ya empezar con la, la segunda capa muchísimas gracias bueno muchas gracias a usted y bienvenidos gracias Jorge bueno paró la lluvia terminamos la nota con aproveche, Monique, <risa> no, sí me encanta, estoy feliz No, aprovecha y subir el auto sin mojarse, digo Ah, bueno <risa> Cerramos, nos reencontramos en un rato Dale, gracias Chao, chao Frecuencia abierta